Buenas noches, hoy hablaremos del down tempo, uno de esos géneros musicales que no escucha casi nadie, al menos a propósito, pero que sin embargo tiene una historia interesante detrás de él. Les ponemos una canción para que se vayan acostumbrando y enseguida les contamos más. Presten atención. ¿Pueden oír? Es un tipo de música electrónica caracterizada por un sonido muy relajado. Sus orígenes musicales se remontan al ambient, electrónica, jazz, house, soul, funk, dab y high energy. Lo suelen componer instrumentos como el sintetizador, el sampler, la caja de ritmos e incluso se puede hacer con instrumentos orgánicos. Les dejamos a continuación con un clásico de este género y seguidamente les contamos su historia. you <laughs> La década de los años 90 trajo toda una ola de música relajada para ser escuchada en la sala chill out de los clubs o en emisoras de radio exclusivamente dedicadas a ella La música down comenzó en Ibiza cuando los DJs ponían un tipo de música específica para escuchar disfrutando del atardecer en 1994, el trip-hop surgió en Bristol, combinando elementos del ritmo del hip-hop, de los breaks del drum and bass y de las atmósferas y el tempo lento del ambient. Hacia finales de los años 90, una forma de música electrónica que incorporaba toda una serie de sonidos de instrumentos acústicos surgió, recibiendo el nombre genérico de down tempo. Al finalizar la década de 1990, el dúo austríaco Kruper y Dorf Meister popularizó el estilo gracias a sus remixes de canciones de pop, hip-hop o drum and bass con influencias de soul jazz de los años 70. Los británicos Steve Hobbit, Dave Masherry, produciendo bajo el nombre Phila Bratzila, publicaron varios discos que contribuyeron al auge del género. Mientras tanto, en Washington D.C. Eric Hilton y Rob Garza desarrollaron su proyecto The Every Corporation introduciendo sonidos brasileños en el estilo y combinándolos con elementos de dub y reggae jamaicanos. Cabe mencionar que de este estilo han nacido muchos otros subgéneros como el acid jazz, balearic beat, chill out, dub, etnoelectronica, ydm, ilvians, Nu jazz y el trip hop. Para despedirnos con buen sabor de boca, les dejo con uno de mis temas favoritos de Acid Jazz. Buenas noches y buena música. ¡Suscríbete al canal!